Donde uno se pone a pensar cómo es posible que tengamos、eh, un proyecto que pretende instalar un, un espacio ecológico, un negocio inmobiliario, lo sabemos quienes venimos de la ciudad de Buenos Aires, en un lugar que significa tanto para la historia de nuestro pueblo. En un lugar donde la mayoría de los que transitamos, mis papás, mi papá al menos entendemos, entiendo que, que estuvo acá. Creo que los dos,、eh, yo desaparecí siendo una beba de 13 días, no sé si estuve acá con ellos, pero sí me trajeron después. Ya、eh, no como Victoria, sino como María Sol, muchos años, muchos. No acá, es la primera vez que estoy acá en el campito, pero sí muy cerca,、eh, en el centro fijo, en el hospital, Dios, mi niñez transcurrió por acá. Y fue muy tremendo lo que pasaba en esos años. Y fue muy costoso para toda la sociedad argentina. Tanta violencia, tanto odio, tanto desprecio por la vida naturalizado.、Eh, obviamente lo sabemos todos por quienes escribían el relato de lo que sucedía en las calles. Mientras nosotros desaparecíamos, se suponía que los argentinos estaban en guerra para ganar la paz. Y se suponía que a todos los que le pasaban cosas malas era porque en algo andaban. Y fue necesario mucho coraje y el ejemplo de esas mujeres que se enfrentaron a la máxima expresión de odio y de perversión y respondieron con organización, con lucha, pero con algo que nos hace todo el tiempo tan diferentes a ellos, que es el amor. Respondieron con amor, con el amor que le tenían a estos compañeros que estaban desaparecidos y que nos tenían a esos bebés que habíamos también sido desaparecidos y marcaron un símbolo o En la historia para siempre. Es tan fuerte la política de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia de la Argentina para el mundo que ni a u n estos perversos que se parecen tanto a aquellos que llevaban botas y que andaban en tanques y que les encantaba destruir familias. Se parecen mucho. Lo hacen de otra manera, pero destruyen familias y hacen mucho daño.